Estamos en contacto con el comisario Molina, que está en la Departamental de Policía. Comisario, un gusto saludarlo. Buen día. Buenos días, Mario, para usted y toda su audiencia. ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo arrancamos esta semana, comisario? Bueno, gracias a Dios, esta semana ha sido un poquito más tranquila que otros fines de semana que hemos tenido mayores problemas, gracias a Dios.、Uh -huh. eh, hemos estado trabajando mucho con distintos operativos ordenados por el señor jefe departamental para todas las dependencias. Eh, tratando de contrarrestar estos problemitas que hemos tenido estos últimos días.、Eh, el fin de semana este,、ah, en total por distintos,、eh, distintas figuras del código de falta han ido a, a ser alojados a, a las distintas dependencias de la departamental.、Eh, un, el total de 15 detenidos, entre ellos por merodeo, muchos de ellos.、Eh, Gracias a Dios, algunos vecinos nos han colaborado llamándonos cuando han visto personas extrañas en el sector donde ellos residen. Y nos hemos encontrado que había gente de Córdoba, d e Río Tercero、eh, que no sabían precisar cuál era el motivo de su presencia en dicho lugar, el motivo por el cual quedaron alojados en las distintas dependencias, como e l g r a n o Santa Rosa y aquí propiamente e l Embalse. También por el código de falta y con la, la colaboración de Policía Caminera, el día sábado. Se procedió a la detención de un camionero de origen salteño, el cual se conducía en un camión s c a n i a con 30.000 30 kilos de azúcar a bordo, el cual venía z i g z a g u e a n t e en la ruta, el móvil policial lo a vista, logra, logra hacerlo detener y cuando el conductor desciende del rodado no se podía mantener en pie. Que venía haciéndolo en forma de desaprensiva, totalmente ebrio, lo que motivó su detención y alojamiento en la comisaría San Agustín por esta situación de, de conducir en forma、eh, estando en estado de ebriedad. Y gracias a Dios no tuvimos que lamentar ningún. Es, increíble que, es increíble, que se, que, increíble que se tenga que dar una noticia así, ¿no? Con toda la campaña de concientización, con todo lo que viene trabajando la policía, no solo en Córdoba, sino en todo el país, que una sí, persona se suba a un camión cargado con miles de kilos de azúcar en estado de ebriedad. Sí, efectivamente, Mario, es una locura lo que esta persona estaba haciendo. Eh, pero se ve que el señor nos acompañó, que no tuviéramos que lamentar ningún accidente y por ende hubiera sido con pérdidas de vida,、eh, porque un camión de esto,、eh, atropellando otro vehículo, lo hubiera pasado como por arriba como un papel, desgraciadamente, y hubiéramos, hemos tenido de eso en aquella zona. b a s t a experiencia en estos tipos de accidentes. Bien,、eh, lo importante,、eh, comisario, es que no ha sucedido nada y lo que noto también como importante es la participación de la gente. Eh, en muchos casos colaborando con la policía, yo creo que esto que se ha iniciado、eh, justamente con esta ola de, de robos, sobre todo en Villa General Belgrano, pero que nos tiene preocupados a todos, ha hecho que la gente también tome conciencia de la importancia que tiene、eh, que exista una colaboración permanente y un contacto permanente entre los habitantes de las diferentes comunidades con su policía.、Eh, sí, efectivamente, Mario, como usted lo puntualiza, es muy importante la colaboración de los vecinos. Eh, para que nosotros podamos llegar a tiempo a lo,、eh, donde se está cometiendo o se va a cometer algún ilícito. No hace falta que a veces se identifiquen, no hace falta esa, solamente el llamadito certero, el llamadito en el momento oportuno que a nosotros nos, nos sirve muchísimo para llegar y poder contrarrestar este índice delictivo que estamos teniendo aquí en la zona, que gracias a Dios este fin de semana ha disminuido mucho. Y la, la evaluación que hemos tenido En virtud de, de este mes que se cerró en el mes de julio, es que, si bien hemos tenido algunos hechos más, hemos al,、eh, algunos hechos más también hemos tenido más hechos、eh, esclarecidos, gracias con la participación de la gente y con la materia investigativa que ha llevado el personal nuestro. También arrojó que.、Eh, Han llevado más personas detenidas por averiguación de antecedentes que era comúnmente anterior, que hoy se llama merodeo, por el, distintas figuras del código de falta, que hemos totalizado alrededor de 100 personas,、eh, mucho para esta, este valle, pero、eh, porque se está trabajando y se está. Eh, identificando a todas las personas y lo hemos encontrado como le, le precisé hace rato que hay gente de Córdoba、eh, caminando en, en nuestro valle, pero no como un turista más, sino como、eh, vienen a ver la oportunidad de, de robar, de que nos, nuestros vecinos se, se encuentren con